Hola amigos,、eh, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock.、Eh, saludos de Rubén Vela en la locución y José Fernández en el control. Estaremos con todos vosotros hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa tenemos también una entrevista, como en la pasada. Eh, nos, eh, nos visitan、eh, Roberto de Urbangel. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Y a su lado está Alfredo. Antes precario y ahora diablo. Tío,、no、¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches.、Bien. Bueno, ellos vienen a hablarnos del Garage, Garage Spring Festival、eh, que tendrá lugar la próxima semana, jueves 2 de mayo, en la Sala López, con unas bandas fantásticas que van a estar ahí actuando. También k i Screaming s Diablos,、eh, del cual Alfredo es integrante. Y aparte de ello, pues,、eh, seguiremos con el programa ya en la segunda parte. Hemos traído el nuevo disco Digipop y los Studis.、Eh, también tenemos、eh, música para l a n z a r l o con. La escena sueca, de hecho, dos de las bandas que van a estar、eh, son de allí. pues Tenemos, por ejemplo, el nuevo disco de Hardcore Superstar. También tenemos el nuevo disco de、eh, los Spiritual Biggers、eh, dentro del Stoner. Y también tenemos a Steve e r l con lo que ha sido su nuevo trabajo. Y para finalizar, pues también hablaremos de ese décimo aniversario del Sella Love Music que tendrá lugar mañana, mañana viernes, en, también en la Sala López. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto. Y mucho más aquí y ahora, en Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues así suena la música de Imperial State Electric.、Eh, es el grupo, el nuevo proyecto de Nick Royal, Nick Anderson, que fuera el líder de los helicópteros.、Eh, y bueno, pues es el cabeza de cartel de este festival que nos presenta Urbangel Roberto Garage、eh, Garage Spring Festival. ¿Cómo, ¿Cómo ha nacido esto? ¿Cómo ha surgido? Bueno, pues la verdad es que Imperial es un grupo que ya le tenía ganas <risa> hace unos años y bueno, me puse en contacto con la gente que. Que los lleva, que los promociona y hubo un intento de traerlos hace cosa de un año. Y al final se quedó en nada y bueno, les dije que me dejaran en reserva para próxima gira y tal. Entonces ahora ya se han lanzado con la gira española y bueno, se pusieron en contacto、uh -huh. y les dije que bien, que aceptaba. Todas las condiciones que quisieran, <risa> ya que soy un superfan de este grupo、uh -huh. y, y bueno, pues decidimos tirarlo para adelante.、Uh -huh. <risa> bueno, y este festival del cual estamos hablando, este Garage Spring Festival, ¿cuál es la filosofía? Es decir,.、Eh, Creo que el año pasado repetisteis también, además, con otro h e l i c ó p t e r o ¿no? con los s e a w o r d Groups. Sí. Un poco la idea,、eh, ¿cómo ha sido? Es decir, que esto tenga continuidad con este nombre. Hombre,、eh, sí, estaría, la verdad, <risa> que, que estaría genial.、Eh, el año pasado sí que trajimos a s e a w o r d Groups, que era、uh -huh. un grupo que formó el batería de h e l i c ó p t e r o s Sí, s Lo formó y luego lo dejó. pero... <ríe> y Así son los suecos, ¿no? Sí. Entonces, sí, la idea sería p u e seguir s un poco esta línea e intentar hacerlo cada año pues, con bandas, con bandas de allí. Con bandas suecas, ¿no? Porque suecas, es, que es recurrente el tema. ¿Gustan、claro. mucho, ¿no? Te gustan mucho, ¿no? Te g u Sí, t a n mucho, ¿no, s a mí en particular, sí. Y además no paran de salir bandas. Pues, por ejemplo, ahora están Grey y a r d también, que e s t á n pegando súper fuerte.、Uh -huh. No sé, hay un montón de bandas que merecen un montón la pena. Sí, sí. Bueno, entonces、eh, la idea es un poco continuar con esta experiencia de los festivales.、Eh, eh, ¿Cómo diría yo?、Eh, ¿Parece que es más rentable montar un festival o, o es que la palabra, le c i r la palabra festival,、eh, pues、es un reclamo mayor? ¿Cómo、claro. lo ves? A、esto? ver, la, ide la idea era montar un festival, pero claro, aquí tenemos un poco la limitación de que los grupos vienen cuando vienen. Entonces,、uh -huh. un jueves, montar un concierto, un festival muy grande un jueves, como que es un poco complicado. Entonces,、eh, los dos grupos suecos venían de giras, Atlantis, a t l a n t i y Sa Holiday con Imperial, y decidimos pues, meter a, a Screaming también y hacer un concierto un poquito más, más grande. Sí,、uh -huh. sí. Bueno, y el traer a grupos suecos,、eh, aparte del legado que ha dejado, han dejado toda la escena del High Energy, ¿no? de esos finales de los 90. Eh, ¿Pensáis que, que, que bueno, pues,、eh, efectivamente existe un público a m p l i a n t e de este tipo de sonido? Sí, la verdad que, hombre, yo creo que, que público hay. Lo que pasa que, bueno, pues como pasa siempre, el tema de los conciertos pues, está un poquito más flojo. Por ejemplo, hace poco, pues Vinion Scams también, que es un grupazo、uh -huh. sueco,、sí. y estábamos 20 personas viéndolo. <risa> no sé. Yo, yo creo, creo que es, sí que hay gente que le gusta, pero el problema es que. Yo creo al, que algunos、sí. conciertos no se publicitan lo suficiente, por mucho、también. que nos fijemos de las redes sociales y e internet. Por Ejemplo, ese、sí. yo creo que me enteré a toro pasado y cosas así. Y según quién, pues,、eh, a ver, no estoy acusando a nadie ni nada, pero vamos, creo que hay que seguir los canales、claro. eh, tradicionales de seguir empapelando la calle, por muy duro que eso sea, como comentábamos antes, y de、eh, a ver que los conciertos no se llenan solos, evidentemente. Claro,、sí. uh -huh. Aparte, que ahora mismo hay mucha oferta. En hay、Caragoza. un exceso de, con de conciertos, ¿no? Nunca, nunca puede haber un exceso de rock and roll, creo, pero bueno. bueno de, eso, de eso, si quieres, luego hablamos,、sí. porque es un debate largo sí, un debate el largo. tema de, del público en los conciertos. Una contradicción, ¿no?、Eh, hay exceso de conciertos y, y pues que luego hay menos público, ¿no? O se venden menos discos. En fin, vamos a hablar del grupo que nos ocupa: es Imperial Steak Electric, que es el cabeza de cartel. Eh, mm, bueno, tú como fan, supongo d e los de la Corte no te parece que se han alejado un poquito hacia、eh, un sonido mucho más. A ver, a mí me parece, me parece que hace un poco más power pop, ¿no? Ellos. Han dejado ese lado más punk y hard rock, ¿no? Que hicieron, que tocaron más en su última época. Sí, la verdad, bueno,、eh, cualquiera que conozca un poco g e l a c o p t e r ya sabe que al principio p、pues、u era s e un p u n rock muy cañero. No sé, yo creo que ahí es donde ganaron gran parte del público y luego vinieron bajando un poquito la intensidad. Ya、sí. <risa> empezaron a meter canciones más melódicas, más tranquilas.、Uh -huh. Entonces, yo creo que Imperial es otra vuelta de tuerca más. O sea, es rodearse de otros músicos,、eh, músicos muy buenos,、eh, unos fieras tocando. Pero acercarse un poco más al pop,、eh, al rock más setentero y un poquito más tranquilo.、Sí. Bueno, de hecho, el último disco lo ha n titulado Pop War,、sí. o s sea e que las la influencias、sí. están muy claras. Bueno, aparte Siguen sigue estando ahí, ¿no? c h i p Trick, el rock de los 70. Sí, Viter, el toque. El toque ahora veo yo a veces más, Bueno, bueno、eh, será, por discu... po, será por Paul Stanley de aquí. Es, que sí, esto me tiene una fijación eh, constante. Eh, bueno, yo con también. El otro tengo. toque, pero sí. Yo sí que creo que siguen un poco la, la última trayectoria. Sí. Le dan, como decía Roberto, otra vuelta,、sí. pero siguen. Porque yo creo que los últimos discos de Helicopters ya iban encauzándose a un sí, sonido, más un sonido mucho á s n sonido m u más、sí. eh, melódico. Yo l u e creo momento, que、sí. al haber quitado pues, músicos, también la cosa quedaba un poquito más, más suave. O sea, no tiene esa contundencia ahí de las guitarras machaconas y así. Lo que sí que s es e que ha quitado la gorra ya, y se ha puesto aquí un señor、eh, gorro de. bueno... Filonazi, pero... un poco filonazis. <ríe>、bueno. Imagino que se vean también un poco con su imagen que siempre han llevado, esa ambigüedad.、Sí. Bueno, pues tenemos aquí la música de Imperial s t a d y Electric. Vamos a escuchar una canción de lo que fue su álbum de debut. La segunda canción: Lord k Now's a Know That It a i n t Ray.、Right. <música> i g Bien, ahí estaban en el debut de Imperial State Electric, la banda de Nick Royal o Nick Anderson, como, como, bien, como bien gustes. n o La verdad es que se v a cambiando los、eh, apellidos. Te parece como Jesús Franco, n o que se ponía en cada película un nombre distinto. Bueno,、eh, la banda que l a acompaña, a ver, es Dolph DeBorst, de de que está、eh, al bajo,、eh, Tobias Ege a la guitarra y Thomas Erickson a la batería. Creo que en principio comenzó el, algún miembro más n o de Helicopters con él. Me suena. Yo creo que,、sí. creo que empezó、eh, tocando la guitarra,、eh, el, guitarra o, o sea, el, el Rubito. Sí el, <ríe> sí, el que sustituye a a d r a g u n Tampoco me s i v e el nombre. Pero Tenemos、sí. aquí el Grande Rock, hombre. Sí, sí. sí. Sigue, sigue. Y luego yo creo que son todo gente, pues, gente de, de su círculo, gente de grupos y tal. Como ahí todos tienen mil grupos, sí. pues sí, se ha rodeado de una banda así de conocidos. Bueno,、eh, Imperial Strike Electric,、eh, una banda que, bueno, pues yo creo que todo fan de High Lock Up t e r s no debe perderse. Y ellos no vienen solos, vienen acompañados por una banda también sueca, se llaman、eh, Satan Takes a Holiday, una banda, bueno, pues más hacia el punk, ¿no? Sí. Yo es... no he tenido oportunidad de escucharlo, de verdad. Sí,、no、sé. bueno. Didi. <risa> yo, yo lo puedo e s c u c h a d o a raíz de, del, del festival y tal.、Uh -huh. No sé, yo no, yo no los veo muy punk, pero. Quizás debería profundizar más. e h Sí. sí. Pero, profundiza, profundiza. No, quiero decir, profundizar escuchándolos. O sea, sí. Porque, porque, bueno, escuchaba el último disco, una pasada rápida, y... pero no me ha dado esa impresión, ¿no?、Uh -huh. Tienen un estilo diferente, o sea, son...、Eh, hacen muchos cortes,、eh, donde. Solo está la voz, bueno, no sé, no sé cómo llamarlo a eso, pero es que me ha llamado mucho la atención eso.、Sí. Y, eh, bueno, yo, toda la gente que los ha visto, cosas que he leído, pues destacan de esta banda que tiene un directo muy potente y,、uh -huh. y brutal. O sea, que es una banda promete, que promete. se ha formado h a c en e el 2009, creo que empezaron, pero que, bueno, que están tocando ya en todos los festis en Suecia y tal, y, y eso, que sobre todo, pues el arma, <risa> el arma letal es el directo. Sí, sí. Creo que son un trío, ¿no? Bueno, pues. No, no, no recuerdo muy bien. Sí, tengo aquí la、Creo、información. Sí, es un trío、sí, sí. sí. guitarra, bajo, batería,、eh, lo que llamaríamos Power t r i o ¿no? Sí, sí, que tanto nos gusta decir estas palabras.、Sí. <risa> bueno, pues sí, me hace que m e z c l a n un poco rock and roll, Sisti Garaje, punk rock, un poco bueno, un poco también un poco el espíritu ¿no? de este festival. Sí. Digamos, ¿no? Es un、sí. poco la línea. Pues,、eh, luego、sí. están también Screaming Diablos que aportan también su dosis, ¿no? Sí, bueno, también somos.、Um, Screaming Diablos es también una amalgama de diversas cosas. Nunca nos queremos definir como una sola. Y, y como siempre, como ya pasaba con precarios, pues、eh, aunque hay muchas diferencias, pues es.、Eh, sale lo que sale, s i nos gusta. Y es, el único requisito es ese: que nos guste a todos lo que hacemos y ya está. Podemos,、uh -huh. Empezamos con un. Con una idea mucho más cercana a gente como Neil Young y acercándonos más a, a la americana.、Pues、eso con Screaming Diablos. Con Screaming Diablos. Pero. ¿Qué ha pasado? Bueno, <ríe> que s、pues、es que La Cabra tira al monte y yo creo que sería un buen título. Te saco los discos de precarios. <ríe> sí. sí. Que luego cuando, cuando estás en el local pues、eh, también te apetece hacer punk rock y rock and roll. Pero no lo dejamos.、Uh -huh. o sea, aparte. Yo creo que tenemos un repertorio ahora en el que, según con quién o dónde tocamos,、pues、podemos u e s p elegir: vamos a quitar esta o vamos a poner esta.、Claro. Uh -huh. Bueno, ¿y cuándo vas a traer otra vez a James McCann? <risa> pues ha sacado un nuevo <risa> disco, por cierto,、uh -huh. recientemente, que no lo tengo todavía, pero James McCann es un enamorado de España, él y su mujer, y, y vamos, nada, nada les gustaría más que vivir aquí. Y seguramente cuando pueda vendrán. Y evidentemente, si vienen a España, intentaremos que estén en Zaragoza, pero、uh -huh. es complicado. Porque, bueno, Australia、uh -huh. está muy lejos. Está muy lejos. Y, y tienen, que, tienen que prepararse muy bien para venir.、Uh -huh. Y económicamente, muy bien también. Para hacer, porque, a a hacer... r p claro,、eh, j a m e s McCann no es、eh, n i c k Anderson. O sea, es un, un buen músico muy bueno, pero no tiene, no tiene el apoyo de una discográfica grande. Aunque aquí le haya apoyado Munster o Bang,、uh -huh. mejor dicho. Bueno, veo que los discos de Imperial siguen en Psych Out、eh, Records, n o que es la discografía con la que bueno, siempre, bueno, con White Jazz, el、eh, grandes rolos a c ó subpop en América. Lo va a pasar a Universal, pero bueno, ellos parece que han sido siempre, en, de hecho, cuando pasaron a Universal, con High Visibility, mantenían lo que era、eh, Psych Out Records, ¿no? Sí, que es un, es un sello、uh -huh. en el que están ellos metidos también.、Ya. Sí, sí. Ellos. Incluso ellos,、uh -huh. seguro que lo coordinan, ¿no? Seguramente, sí, claro, ¿no? sí, sí. sí. <ríe> Bueno, pues vamos a escuchar más música de Imperial State.、Eh, nos han traído aquí、eh, b un e o un EP, un EP de en total seis canciones, ¿no? Sí. Esto se llama In Concert, en directo. Sí, es un directo, pero la verdad que tiene una calidad de sonido muy buena, porque es un directo grabado en una sala muy pequeñita y muy, muy setentera y, <ríe> y, y tiene muy buen sonido. e s t á grabado en Estocolmo, parece,、eh. o, sí, más o menos.、Sí. Grabado en los estudios, en Nowhere, sí.、Mm. Pero bueno, es directo. Es un directo, sí. O sí. sea, está tocado todos a la vez. O sea, es. En plan, un poquito público y, y directo público. ahí para los amigos. c a c i o n e s mucho más enfocadas hacia el rock and roll c c i n u entero, ¿no? Con este Sully r e s i x t e e n Sí. <risas> bueno, pues escuchamos música de Imperial, s t e de Electric en directo. Sully r e s i x t i n g ¡Se e s t n r e a l m e rocking at monsters! in the s i x class again Canción muy bonita, también de un ruiseñor. Eh, espera, ya me acuerdo. Si、sí, eso es. Si crees que ya lo has escuchado todo, reta tus oídos. Una vez un ruiseñor, con l a c l a r a del aurora, quedó preso de una flor, lejos de su ruiseñora. Escucha TAFM, donde todo es posible. Bien, pues continúas en Grande Rock.、Eh, recuerda que estamos todos los、eh, jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 frecuencia modulada. Podéis seguirnos、eh, a través de nuestra página web tfm.net y por TDT. Seguimos、eh, hablando del、eh, Garage, Spring festival, Garage Spring Festival, para los de aquí. Tenemos a Roberto de Urbangel y Alfredo de、eh, Scream Diablos.、Eh, ellos vienen a presentarnos este festival que comienza. Como decimos, comienza y termina, porque es solo un día, es el jueves 2 de mayo. Recordar, apuntar esa fecha en vuestro calendario, en la Sala López.、Eh, bueno, pues dentro de lo que es la programación de, de conciertos, que son muchos, antes hablábamos un poco de esa、eh, dificultad, un poco de, de coincidir a, a todo el público, ¿no? que vaya a un mismo evento.、Eh, no sé, muchas veces nos preguntamos si, si ya no hay interés por la música, si las nuevas generaciones ya no escuchan rock and roll. Si、sí, sí, sí, sí, falta gente en los conciertos, porque, porque falta gente en los conciertos, lógicamente, para el volumen de, de, de población que hay en esta ciudad.、Eh, si ya se venden menos discos, somos los de siempre los que compramos discos. Sin embargo, cada día hay más oferta de conciertos. Hay una contradicción.、No sé, eh, ¿Qué pensáis?、Eh, qué, a, qué crees, qué, ¿A qué creéis que es debido a esto, a esta contradicción? Pues, a ver, en mi opinión, lo que está pasando ahora es que hay bastantes salas. Y yo creo que las salas se han dado cuenta de que no se llenan solas ya. Entonces, lo que tienen que hacer es programar. Y si, claro, si quieren llenarlas, tienen que programar. Si hace n demasiada programación, pues la gente tampoco está llegando a todo. ¿sabes? Hay gente que, pues, que, ni, que, que luego te dice: a、ah, es que no haces conciertos, tal, no sé qué. Y lo que pasa es que tú no te preocupas por ir. Te tienes que preocupar、sí. un poco de buscar dónde quieres ir, de mirar en los sitios、sí. de, de gente que programa, tal. Pero bueno, yo creo que básicamente lo que pasa es eso. O sea, nunca se habían hecho tantos conciertos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. a d e m á s tú、bien. desde Urbangel, que programas muchas cosas. Este sábado precisamente tienes a Malsin, en la l ó p e z ¿Merece la pena apostar por ello?、Eh, bueno, <risa> yo creo que esto yo lo hago porque es lo que siempre he hecho. O sea, si quiero ver un concierto, lo mejor que puedo hacer es organizarlo yo mismo. O sea, no esperar a que nadie lo organice. Entonces,、eh, la verdad que estos dos conciertos de Malsin y de Imperial, pues. Soy una apuesta económica, p u e seguramente a v r s e voy a tener que, hacer, que aportar yo、uh -huh. pues, una cantidad de dinero, pero bueno, es algo que asumo.、Eh, me sirve para publicitar un poquito el estudio y, y básicamente lo hago porque me gusta. Sí.、Uh -huh. sí, sí. Hombre, eso se nota, se nota el amor al arte, por mucho que intentar... Porque hay más de eso no, que de、claro. otra cosa. Sí, ¿no? sí desde sí. luego. Es que a la oferta de, de gente como Salas o, o Urbangel se suma.、Eh, La programación que hace en、eh, los propios grupos、uh -huh. que、eh, se animan a traer un grupo、uh -huh. que está de gira, o le,、eh, porque siempre hay salas abiertas a eso, o está a rebato mismamente, que, que te acoge con los brazos abiertos para, para hacer esas cosas. ¿no? Y, a, y a esas cosas hay que sumar pues, que los propios grupos o gente.、Eh, Que no tiene una sala o, o nada más, pues、eh, se anima a traer a un grupo, ¿no? Claro, sí, sí. Y también, o sea, cambiando un poquito el tema,、pues、yo creo que también los grupos están animándose más a tocar, porque se dan cuenta de que los discos hoy en día no se venden. El no, CD、bueno. ha muerto. Entonces, <risa> <risa> si quieren vender. O sea, claro, pequeño inciso, todo lo que está sonando <risa> es en vinilo. Sí. Menos que viñar los que pasaron CD. Sí,、bueno. De momento, todavía. ¿Todavía? ¿Todavía? Está, está la cosa. Sí, que, que, que, que no se venden CDs, que está muerto. l o s grupos se tienen que dar vida con el directo también. Grupos pequeños、sí. y grupos Hombre, que yo... se creían que eran más grandes de lo que、ah, son. Entonces, al, hilo, al, hilo al hilo de esto.、Rugar. Yo creo que se ha recuperado en Zaragoza el. Eh, no sé cómo llamarlo, el telonerismo, ¿no? El que, el que los promotores、eh, inviten a bandas locales, a,、uh -huh. y aprovecho para darle las gracias a Roberto, de, de compartir escenario con gente que te gusta, ¿no?、Eh, y que ha sido tu ídolo o lo es, o.、Uh -huh. eh, perdón. Y en este caso es tu ídolo, o s a s algún personaje? s es un, una, un, un honor compartir escenario con esos monstruos, y, y... pero se había perdido bastante. El hecho de que. De que... Muy bien, perfecto. Bueno, está bien, ¿no? Apoyar recupera, también a las bandas.、Sí. Más o menos, e s s un vistazo. A la agenda y grupos de、sí. eh, guiris que vienen, siempre hay un grupo local、sí. tocando. También,、claro. Supongo que también lo habéis hecho con vista, ¿no? s、pues、Saben que atraen también su、sí, bueno, público. <risa> yo, yo, creo que、no. yo creo que lo hace por, porque le gusta apoyar a los grupos. Yo creo que es a ver, eso, no te、eh. quites mérito a los. No, ángelos, no es mérito. Al r o vamos a ver. Claro, <risa> <ver a>, <risa> <risa> pero, pero sí, yo lo veo al revés. Yo, yo veo una oportunidad de que gente que va <risa> a ver a los Imperial me vea a mí claro, y i g a l hasta、pues、le esto, gusta、pues、y、oh, este grupo lo tengo en cuenta,、Ajá. ¿no? Es así, yo lo veo、bueno. así. Perfecto. Hablamos de los teloneros, vamos a seguir hablando de los teloneros porque, como decíamos, a Imperial s t e e les l acompaña unos s u e c k o Satan Takes a Holiday,、eh, leyendo un poco lo que es la hoja de promo, pues como un murciélago salido del infierno, una patada en los huevos, con perdón, ahí puedes poner el pito, cuando ya está tu enemigo abatido. Adictivos, directos salvajes, todo en unos. Satan Takes a Holiday fueron la comidilla de toda la escena sueca en el 2009 con su primera demo. Y tan solo unos pocos meses después ya estaban nominados como mejor grupo de rock en los e P3、eh, Ghoul Awards.、Eh, no sé qué premios son, algunos que hay, ¿no? Me pierdo, muchos. <risa> y、eh, gracias a singles que, que sonaban en todas las radios.、Eh, con su mezcla de rock and roll, Sisti Garage y Punk Rock, Estantex A Holiday, están considerados como una de las mejores bandas en directo en Suecia. Eh, con presencia frecuente en todos los festivales europeos y colaboraciones del calibre de Juliette Lewis, esta es la actriz, ¿no? Sí. sí Además sí. tiene una banda también. Sí, Juliette Lewis and the League, e n Esta no, no sí, la sí. invitáis, ¿no? <risa> bueno, pues、eh, el segundo álbum que, es el que tenemos aquí,、eh, Who Do You,、eh, you Budu, es el título que salió en marzo del pasado año. Ha venido precedido por un single, Karma Baby, y les ha encumbrado a la cima del rock'n'roll a d escandinavo. Y ahora vienen a por el resto de Europa, a Zaragoza, junto con Imperial State Electric. Escuchamos. A Satan s、uh, takes a holiday con su música. ¿Qué canción escuchamos? Who do you w o u d do? Venga. <risa> I'm gonna be a bitch Bien, pues ahí estaba la canción de Satan's、eh, Takes a Holiday, Hoodoo、eh, You Voodoo. Mira qué difícil decir esto.、Eh, esto sonaba, has acertado muy bien, ¿eh? ¿A qué suena, Alfredo? Sí, te ha recordado mucho. Hablábamos que sonaba a Dan c o j o n e s Dan Collins, por lo menos este. Dan Collins, como decía él. <risas> sí, una sorpresa de tío, la verdad es que este lo he venido. La primera vez que lo vi con los Back Jarvis hace un montón de años y,、sí. y un tío simpático ahí. Que viene todos los años. Seguro, seguro. Otro que le gusta mucho、sí. en nuestro país. Bueno, vamos a hablar de s c r i b í n Diablos. Te toca ya, Alfredo. A ver,、pues si、no, ¿cómo a hablar? ¿cómo, sur ¿Cómo surgió esto? A ver, ¿cómo, cómo surgió? ó u e terminaron los precarios? Sí, surge de, del abandono de un precario original.、Uh -huh. Y bueno, pensamos que no tenía sentido eh, eh, seguir con, con el mismo proyecto cuando. Precario siempre había sido una banda de amigos y、uh -huh. aparte nos apetecía cambiar. También con la, con la incorporación de los últimos años de Julio, que venía de Anater Experience、uh -huh. y otros proyectos, que ya es un amigo más también. Y en fin, pues eso, pues ganas de hacer algo diferente, que tampoco es tan diferente,、uh -huh. pero sí, cambia bastante. O sea, cambia el concepto, creo que cambia el sonido.、Uh -huh. ¿Quién estáis ahora en la banda? ¿Quiénes, quiénes formáis? Iscribendiablos? Pues estamos、eh, Sebi, el batería original, y yo, Julio, que se incorporó al final de Precarios, y la nueva incorporación de Alberto, que es un chaval del pueblo, de Leciñena, como、uh -huh. sabes, venimos de, de allí.、Bueno, Monegros ahí,、sí, profundos. Monegro Profundo, sí. s í q u e tenía un proyecto? Se llamaba Matchic e n d Dog. En el cual estaba un músico bastante conocido, que es Franchi, que está en Gen y en varios proyectos también. Bueno, ¿y qué bueno, ofrecéis? ¿Qué ofrecéis? Pues,、eh, pues ofrecemos. Por cierto, el nombre, ¿cómo surgió? El nombre surgió, pues, un poco buscando. Cuando te pones a buscar el nombre de una banda, te das cuenta de que todos están cogidos. <risa> Incluso este. o sea... Hay de, que estar con、eh, el Google delante, ¿no? Un,、eh, sí, sí, yo, yo me dediqué a inventarme nombres y buscarlos, y todos están, no sé, sea, por curiosidad.、Y、este, bueno, tampoco es que sea una banda muy conocida, pero creo que hay alguien por ahí que se llama a s í t a Pero bueno, porque nos sonó muy bien este.、Uh -huh. Es un nombre estético que tampoco queremos hacer referencia a un mestizaje. p u e Sonar un poco a Tex-Mex o algo así, tampoco va por ahí, simplemente nos gustó. Y somos bastante diablos,、uh -huh. pues.、Sí. Y seguimos gritando bastante. Y seguís gritando, ¿no?、Sí. Bueno, bueno. Y musicalmente, como decís, un poco. Sí, bueno, hay un cambio. Pegó mucho rock'n'roll, a d ¿eh? s、sí, i g u e、sí. habiendo rock'n'roll. a d Sí, pero pues esas influencias que antes igual no había, desde luego que.、Uh -huh. Y luego, sobre todo es en el tema. Ya en el local, n o en la composición, ahora participa mucho más el resto del de, de, de, grupo. n o Antes pensaba todo bastante en mí como guitarrista y cantante, y ahora es、eh, una labor compositiva muy diferente. n o、uh -huh. Y tampoco nos cerramos en banda, pues como comentaba antes, a estilos como el a m e r i c a n a Nos gusta mucho en e l young, aunque a veces no se note, pero sí. <risa> Pero vamos, que <risa> seguimos haciendo rock and roll, básicamente. Bueno, grabó, no habéis grabado nada. Tenéis aquí una m a q u e t a que habéis grabado en el local,、sí. ¿no? Y queremos escucharla. Vamos a ver que, cómo suena、eh, la, banda, la nueva banda de, de Alfredo Precarios, Screaming Diablos. La música de Screaming Diablo, la nueva banda de Alfredo, Alfredo de los Precarios, que estarán junto con Satan, el Texas Holiday y Imperial State Electric, no o l v i d é i s el próximo jueves 2 de mayo en la Sala López. ¿Dónde podemos comprar las entradas? Bueno, pues las anticipadas las hemos puesto en el estudio, en Urbangel,、eh, las hemos puesto en Lina Cero, las hemos puesto en la tienda de Simbiosis. Y también en la Sala López y en la Casa Magnética. Bueno, y a un precio, sí, precio módico. Sí, he intentado ponerlo lo, <ríe> lo más barato que se ha podido:、eh, 15, 18. Y para ver a tres bandazas. Sí.、Eh. La verdad que es el sitio más barato. O sea, <ríe> el de toda la gira española es el sitio que hemos puesto más barato. Pero bueno. bueno, antes de que te vayas, me gustaría preguntarte a quién te gustaría traer, así, pensando en una posibilidad del próximo año. No tengo ninguna, ninguna duda. <ríe> me encantaría traer a Grey Yard. Me encantaría. Okay, es una que... banda sueca ahora que, que lo está petando. sí, sí. Ahora, de hecho, ahora vienen, vamos a ir a verlos en mayo a Barcelona, también tocan en Madrid, bueno, hacen cuatro conciertos. Y si saliera la oportunidad, o sea, no me lo pensaría.、No、me Venga,、quería. y dame una razón de peso por la cual no deberíamos perdernos este festival. Pues porque es un festival que, <ríe> que yo creo que、eh, le, le va a gustar a un tipo muy variado de gente. O sea, gente que. Que le guste el punk, le va a encantar. Gente que le guste más el rock de los 70, 80, también le va a gustar. Gente más garajera, o sea, yo creo que lo bueno que tiene es que, que es un concierto para, para un público muy amplio, sí,、uh -huh. de diferentes gustos. Bueno, y que sí, está sí. Nick Royal de los helicópteros. Por favor, toda una institución, a solo verlo, hacerte fotos con él, quitarle la gorra, le ha quitado. Llenarla de, de whisky. Bueno, Preguntar, pues, preguntarle si es calvo o no.、Si、l a eterna duda que ruta. teníamos todo el mundo. <risa> Bueno, pues nos despedimos.、Eh, vamos a seguir en el programa con más música y con la música de Imperial s t a Electric.、Eh, agradecer a Roberto de Urbangel, muchas gracias, suerte. Sí. Y a、gracias. Alfredo, precarios, otra vez por estar contigo.、Gracias. Un abrazo. Gracias a ti también. Hasta luego. c a Una canción que he compuesto yo. a h o r a ya sabes lo que quiero escuchar. TAFM. e Bueno, pues seguimos con música sueca. Ellos son Hardcore Superstar, una banda también ya veterana dentro de la escena del hard rock sueco. Ellos influenciados más por el pop metal de Los Ángeles y el Sleazy Rock de los años 80 que se facturó en la ciudad de Estados Unidos. Este es su último disco y es la canción que da título a su nuevo trabajo. Come on, Take on Me: Son Hardcore Superstar. Y seguimos en Suecia, hoy es la noche de la música escandinava. Seguimos con una banda llamada Spiritual Biggers, uno de los precursores del stoner rock desde allí, desde Suecia. Este es su último trabajo,、eh, se llama Earth Blues y esta es la canción que lo abre: Wise as a s e r p e n t Bueno, Pues s í ya es una realidad, ya tenemos lo nuevo de Iggy Pop y los s t u d i o s tal como hizo en Raw Power. Así, Iggy Pop primero y los s t u d i o s Esto es su nuevo disco, Ready to Die, y esta c a n c i o n e s incluye Chopa. Pues、seguimos en lanzando canciones. Ahora le toca el turno a Pink Floyd. Este fue su segundo single de su álbum de debut, The Pieper at the Gates of Down, publicado en 1967. s i g e m i l y Play, que ve la luz ahora. Es la canción compuesta por Sid Barrett, que solo se incluyó en las versiones americana s y japonesa. Ellos son Pink Floyd. Bueno, y terminamos este repaso de la actualidad internacional con el nuevo disco de Steve Earle, y a n The Duke. Se, se ha rodeado otra vez de su banda de siempre. Y、eh, esta es la canción que abre lo que es su nuevo disco y que da título a él, The Los Highway, Steve Earle. <música> All empty houses on dead end streets. People lining up for something. And the g h o s t of America watching me. Through the broken windows of the factories. t h e get bones of a better day. I roll down the low highway. highway. Travel now on the low highway by the yellow moon. Por radio que den la alarma a todos los puntos, que bloqueen las carreteras, que detengan el tráfico y que llamen a todas las comisarías del Estado. Vamos a ver si nos centramos, por favor. TAFM Bueno, bueno,、eh, aquí tenemos、eh, la música de Tundra, esta、eh, banda madrileña que los tendréis、eh, mañana viernes en la Sala López、eh, dentro del décimo aniversario del, del sello、eh, barcelonés Alone Music.、Eh, con su álbum de tres、eh, alcanzaron el segundo、eh, mejor puesto, u el s g n disco o mejor d de 2012 para publicaciones、eh, musicales como Mondo Sonoro o Rock Song. Y、eh, mejor disco del año para numerosos blogs y webcines musicales.、Eh, sin duda es uno de los directos más contundentes y explosivos que podemos ver en la actualidad. Y Ellos vendrán además、eh, acompañados de Exasense,、eh, otra banda del sello, y que estrenarán formación y nuevos temas tras su exitosa presentación del de disco Eleven Miles. Esto será, como hemos dicho,、eh, mañana viernes, mañana viernes 26, en la Sala López. Escuchamos algo de tondra de lo que fue su segundo trabajo. Esto se llama z a n z i b a r Tundra 2, el antecesor de lo que fue su gran、eh, disco del 2012, el aclamado Tundra 3, que podréis escuchar, íntegro seguramente. Y bueno, pues todo un espectáculo ver a esta banda de Madrid、eh, llamada Tundra para los amantes de la música instrumental. Pues con ellos nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que paséis buen fin de Adiós.